At last in 1998 show, the situation tragedy Grand office slick with soap Cliff hangers no hope The water coloring, the flooded gallery There's a girl who puts good for that show, is desperate for her father's love, 3 the hand beneath the glove It's one she needs to hold, for she has her husband, morality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 That's the 1998 show. The Todd song, no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, starved by the screen. There's films and chills and ghosts, come on, sing songs and surprises. There's something in life. No, la pifia de hoy eh, fue, voy a explicarlo esta vez eh, Hoy llegué a, a la radio, y a la coca eh, eh, Puseme aquí a, a los mandos Y dije yo, ah, no me voy a apoyar el, el reproductor eh, automático de la música en el P3 Porque eh, hoy voy a, voy porque ya veis que hay otros hermanos, pásame siempre porque que me pongo a, a poner la sintonía Y como está pinchado el botonuco de, de repetir, acabo la sintonía y pongo me tan a hablar y vuelvo a arrancar la sintonía. Eso ya la pifia de otros hermanos. Entonces me yo hoy, oh, no me va a pasar, no me va a pasar eso. Porque hoy eh, voy primero a mirar que el reproductor no te ha puesto lo de, lo de repetir. Eh. Y vi, lo dije, sale muy bien, pero no me salió bien porque la pifia de hoy es que estaba, oye... Acabó la sintonía, puse más subir despacina la, la, la, la rutina de la música de fondo. ¡Oh, joder! Vaya wey que va a quedar esto. Y que no sonaba la música de fondo. Digo, hostia, ¿por qué no sonaba la música de fondo? Y pues que encima que, que el botonín, ¿eh? que hay que tener calcado para que salga la, la música de los CDs, es porque la música de fondo traigo la en un CD, pues no estaba calcado. Y entonces, bueno, pues ese fue la pife de la semana. ¿eh? ya que si no un entamón con pifia eh, eh, para mi idea que no que, que esto no queda bien o ya no sale bien ya necesaria no una pifia el entamón eh, con todo esto que decía, sabéis de ya sabes de sobra eh, cuál es eh, este programa o no lo sabes Tengo que tengo que por lo otro día A ver, yo creo que no es eh. Esto es bueno, lo primero lo primero que hay que decir No es es el programa y cuál es la emisora a través de la que suena este programa Esta emisora es una radio libre Una radio libre que está en Asturias Una radio libre que tan en una, una radio libre que este año cumple Nada menos que tres décadas de existencia ¿eh? tres décadas desde que ya el año 1983 una gente se juntara para hacer una primera emisión de radio libre en Asturias. Ay, qué tiempo deben ser aquellos. Yo no estaba, eh. No, que yo soy viejo y por tanto no. Bueno, igual no soy tan Todo depende de cómo se mire. Hombre, ¿Eh? es que falábamos eh, la semana pasada el relativismo. Hombre, ya era otro tipo de relativismo, no <risa> este, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esto sería un caso en el que la, la edad, ¿eh? el hecho de ser la condición, la cualidad de viejo o de mozo, pues ir dependiendo de, de quien mire para allá. Esto es más que relatividad, ya es dialéctica. ¿eh? Ye, Y eso que expresa también el Tao De que para pa existir la belleza Tiene que existir la fealdad ¿m? Porque si no hubiera fealdad No habría belleza tampoco Bueno, pues si no, no hubiera mozos Tampoco no habría viejos ¿eh? Así que pa, pa, si no existiera el mozo, de, ¿eh? el mozo de 65 El viejo de 65 Pues no sería lo mejor tan viejo cosas que piensa uno Bueno que lo he dicho que estoy una radio libre que se llama Radio Cucar, Radio Cucaracha, y que llega la radio libre de Oviedo en Asturias. Eh, no sabemos si es la radio libre más más antigua. Decía sí que si era la más la más veterana de España y tal. Eh, pero igual igual resulta que no, igual resulta que no, porque bueno, igual llevamos muy de guays con con lo de que lleguemos la radio libre más veterana de España. Bueno, básicamente a lo mejor ya era porque tampoco tenemos mucho contacto con los demás. Y ahora que si sí, lo tenemos, pues bueno, a lo mejor ya no somos la radio libre más veterana de España. ¿Pero creéis que eso nos importa lo más mínimo? La verdad y es que no, la verdad es que no nos importa absolutamente nada, o por lo menos a mí no me importa absolutamente nada. Porque el hecho de que haya alguna radio que lleve todavía más, aguantando más tiempo que nosotros, más de 30 años, joder. Pues, ¿qué quieres que te diga? No me da ninguna envidia, sino todo lo contrario, me produce un orgullo muy grande, que haya gente que haya capaz de resistir, ¿eh?, de resistir mientras tanto tiempo, y a ver si somos capaces de resistir de aquí en adelante, porque, bueno, ya ves que nos estamos enfrentando a problemas muy gordos, ataques por muchas partes, el año pasado estábamos enfrentándonos a, a la dirección regional de telecomunicaciones, ¿eh?, que son los que nos amenazaban con el cierre, con los multes, con el tal y bueno, pues ese, esa batalla parece que de momento está eh, ganada no está ganada la guerra, está firmado, hoy presentamos batalla en aquel momento en ese momento la batalla, eh, bueno, pues parece que no nos salió mal a nosotros ¿eh? y bueno, pues eh, firmamos un armisticio, un armisticio en el que Bueno, pues estamos esperando eh, Van a tener que ser ellos quienes Quienes sentamos el siguiente ataque Si quieren, porque bueno, por parte de nosotros Las cosas están bien como tan Pero bueno, sabemos lo que va Lo que va a venir de parte de ellos Eso no lo sabemos todavía Bueno, eso, eso llena les, les autoridades, ¿eh? las administraciones, llena es que, les que en ese momento te a, a Radio Cuca, te a la Radio Libre. En este caso, este año, ¿eh? no podemos celebrar el cumpleaños en paz, o a lo mejor esto ya es la forma de celebrarlo, de celebrarlo en paz, de esta manera ya... como lo tenemos que celebrar, no podríamos celebrar ese plan pues oh, tenemos que celebrarlo peleando bueno pues esta vez enfrentámonos a un enemigo que no sé yo si será mayor todavía que, que el de la otra vez pero bueno para mí que va a darnos mucha más guerra, mucha más guerra eh, ¿Ganaremos? Eh, ¿Morraremos en combate? Eh, ¿Claudicaremos? No sé, no sé pero bueno que sepáis, seguro que ya lo sabéis todos perfectamente Pero yo, por si acaso, puedo decirlo otra vez, ¿eh? Eh, resulta que, bueno, en este momento estamos siendo objeto de ataque por las asociaciones, las mafias, ¿eh? asociaciones mafiosas que supuestamente se dediquen a, a compilar perres, ¿eh? Eh, a cobrar los derechos intelectuales de... ...de los autores... ...los intérpretes... ...los ejecutantes... ...los productores... ...la de mi puta madre... La ...de todo... ...estos sea tienen a cobrar de tres partes... ...que luego es curioso... ...porque de esa gente... ¿eh? ...de esos autores... ...autores, intérpretes, ejecutantes... ...no hay, no hay de saber nada de ningunos perros... ¿eh? ...los perros ya... ...los perros ...los perros un, tan, perros un tan. ...pero bueno ahí puedes parecer que... ¿eh? ...que, que, que ellos... ellos recaudar recaudar luego oye la manera en que lo reparten lo dejan de de repartir bueno pues oye problema y otro problema no pero tú primero lo que tienes que hacer y pagar bueno pues que sepáis por los que no lo sepáis que les las entidades las mafias esas agrupaciones mafiosas denominadas AGDI Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y AIE Asociación de Interpretes y Ejecutantes bajo la presidencia de De, del director de orquesta, Luis Cobos, ¿eh? eso sí que salía por la tele con la melenina y el bigotini. excepto, ay, qué simpático, oye, qué mojo, oye. Bueno, pues esos eh, quieren cerrar radios hibras, ¿eh? quieren cerrar, bueno, quieren cerrar de todo, porque, <ríe> porque meten yo, lo que quieren ellos ya es recaudar perres, ¿eh? ya recaudar perres, lo que pasa es que son tan fartones, quieren tantas perres, tantísimas perres, que lógicamente la gran mayoría no podemos... No podemos afrontar esos pagos, no podemos afrontar ese pago en las radios libres, ¿eh? pero oye que tampoco pueden afrontar ese pago eh, pues los bares, las peluquerías o las tiendas de alimentación que tienen puesta la radio, ¿eh? por ejemplo. No, no podemos, no podemos. Porque, bueno, das una situación de estos curiosos donde, oye, pues si por poner música ganes unos perros bueno, pues yo no digo que tengas que, que pagar, porque suponse que ya pagaste el... Bueno, pues el, el si vas a poner un tema en la radio, pues ya pagaste el vinilo. ¿eh? Eh, pero ya no dejamos nada eso. Bueno, vale, puede ser discutible, porque oh, el vinilo lleva a sentirlo tú, no lleva a tal. Pero si tienes un... una peluquería y es que el tema de la peluquería es muy es muy curioso llama llama mucho llama mucho la atención en este tema tú si tienes una peluquería ¿eh? y mientras estás allí cortando el pelo a la gente o peinando a, a los señores o lo que sea tienes puesta pues radio, radio nacional por ejemplo ¿eh? que que ya la estás pagando con impuestos pero bueno tienes puesta radio nacional Bueno, pues para entretenerte, no para otra cosa. Oye, pues también que tengas que pagar ellos. Mando bueno, huevos, ¿eh? Y no son pocos perres, no son pocos perres. Porque bueno, yo supone que gracias a poner ese, ¿eh? Gracias a poner la radio, eh, tú estás llamando a más personas a que vengan a la a tu peluquería. A lo mejor vienen más personas a la a tu peluquería porque pones la radio que les quedaría en otro sitio que no la ponen, ¿eh? Y a lo mejor, pues, joder, mayor la radio es crucial. Y tú puedes decir, bueno, oye, pero vamos a ver, Radio Nacional, eh Radio Nacional financiase con los impuestos de toda la gente que vive en este, en este Estado, no, ah, pero bueno, financia con los impuestos, pero tú tienes que, que financiar otra vez a la gente que, eh, a la gente que que fuso las, las canciones que, que pone la radio o qué tal bueno, la ley, estoy en la digo, bueno, pues entonces no voy a poner no voy a poner canciones de Eh, no, voy a poner, no voy a poner la radio esa No voy a poner canciones de la radio Vamos a poner canciones que vengan en un CD Que, que ya pagé yo el CD <risa> eh, Y entonces ya, ya pago cánones de esos Que si el CD que si, que, si, que si el propio fabricante del CD ya los pagó el que, el que puso la... El que convirtió ese CD en un CD de música También los pagó Tú ya lo pagaste al, al comprado Pero tienes que volver a pagar Tienes que volver a pagar Una manera de... Mm, bueno pues de afogar de afogar a a los emprendedores esos que nos dicen que tenemos que tener cultura emprendedora ¿eh? tener cultura emprendedora cuando cuando te has sometido a este régimen de terror de tener el miedo de que venga esa gente a esa gente a y Porque mira, por ejemplo ¿eh? Yo voy a decir pues, lo que sabemos ¿eh? Porque a nosotros los que, nos, los que nos acosen Son los que nos ataquen Son estos eh, Ajedi y Aie y Aie Porque podría acosarnos también los Gae Porque sería muy curioso Porque si nos acosen los dos ¿eh? Pues nos reclamarían para los dos No maldrían con pagallos a uno sabré que pagarlos a todos ¿eh? a todos Entonces claro, ves tener la cuestión Esto es de Ajedi Pidenos, oye, en principio 12.000 pavos, eso sí, son buena gente, todo va por la ley, ¿eh? todo, la verdad que todo va por la ley, la ley está para ellos, está fecha para ellos, entonces, si demostramos nosotros, en nuestro caso, que no ponemos publicidad, ¿eh? ...no sé si, si de alguna vez sentisteis publicidad en Radio Cuca... ...yo creo que no, oye, una fuente de perres... ¿eh? ...entonces, bueno, pues otro tipo de... ...de personas o de colectivos que quieran utilizar la radio... ...para sacar perres, pues bueno, pondrán publicidad... ...y cobrarán por esa publicidad... ¿eh? ...bueno, pero nosotros no lo ponemos... ...tenemos que mostrarlo, que ¿eh? si no tenemos publicidad... ...no ganamos perres... ...no sé de qué otra manera, aparte de la publicidad... ...pueda ganar perres una radio... ...no lo sé, que... que haciendo cursos de radio... Eh, viendo una un escuela y diciendo Oye, ¿vos interesa hacer un curso de radio? Si vos interesa son eh, 100 pavos cada, cada alumno ¿sí? O un curso en una semana, 100 pavos Bueno, pues ponte que eso Cada semana tienes 5 alumnos Pues ganes 500 pavos Entonces ganes perres haciendo radio Bueno, puede ser de otra manera Eh, no no un sé salió de nadie de que, que fue gasina pero bueno qué sé yo que puede ser yo una idea ¿eh? mira esto esto llevo a emprender yo una idea de negocio bueno seguimos seguimos eh, bueno si demostramos que no tenemos policía que no ganamos perros de ninguna manera y que no creo que era el otro el otro requisito que que en un, que nunca recibimos subvenciones ¿Eh? que no recibimos subvenciones, que manda huevos cuando tenemos una subvención, supónse que ye, porque no tienes perros bondes para hacer una cosa que supuestamente y interesante que se fega, ¿eh? entonces pues las administraciones públicas deciden subvencionarte, a dan unes perros para que fegas eso que de otra manera no podrías hacer. Bueno, pues si demostramos también que no ¿eh? recibimos subvenciones, Pues se conformen con tres mil pico cuatro mil, no me acuerdo. Y es curioso, y es curioso que una gente, unas personas, un colectivo como ye Radio Cuka, Radio Cucharacha, que no ganen perros por ningún lado. Todo lo contrario, en muchas ocasiones, bueno, pues cada cada mes ya era, y era como el último, porque no sabíamos si íbamos a poder a poder seguir el, el mes siguiente, ¿no? Hay temporadas que sí, temporadas que no, temporadas que estamos un poco peor, temporadas que estamos un poco mejor. Pero como para pa gallos esta gente, eh, 4.000 euros así de golpe, como que no, eh, como que no. Claro, cuatro mil da golpe porque son los atrasos. Después pondríamos una cuota mensual, no sé cuánto nos pondrían a nosotros, pero otras centros, radios también sin ánimo de lucro, con los que tuve la oportunidad de hablar, pues decían que lo mayores pues tienen que pagar 80, 80 y pico euros al mes. la con eso pues como que nos despedimos sobre todo vos despedís vosotros de Radio Cuca bueno, que coño, nos despedimos nosotros también de Radio Cuca porque ya no íbamos a poder ni nosotros hacer Radio Cuca, ni vosotros sentir Radio Cuca, ya ves que, que jodida está la cosa, me cago en la mar ¿eh? nada, ataques, ataques eh, nos atacan vamos a fazer? Estamos siendo atacados por todos los costados. Atacámenos al año pasado las administraciones. Este año ataquenos les mafias. Esto es terrible. Estoy una historia de miedo. De miedo, de puro miedo. ¿Eh? cago con la puña. <risa> Amém Radio Cucaracha, la Radio Libre de UBIU. 30 años resistiendo como cucaraches, ¿eh? resistiendo a todos los ataques. Estáis sintiendo anedonia, estáis sintiendo el programa en que todos los llueve para la noche hay un porrón de años, ah, no, no hay un porrón, es solo 6 años, 36 años está haciendo... Para vosotros todos llueves por la noche bueno para vosotros no para mí qué coño el andadónico miserable bueno me para vosotros también que hago en la mar joder hay, hay que especificarlo todo ¿eh? estoy, y estoy la hostia joder esto pasa en vez de una radio libre pasa una, una radio esclava no, no vino cuántos sí, y comentario Bueno, estoy cantar, que os puse, que os puse ahora mismo. No, yo típico de mí, puse a cantar cuando llevaba nada más 20 minutos el programa, esto no es normal, ni es normal. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, titulaba ese medo, medo, miedo. Un cantar que hizo popular la señora Amalia Rodríguez, Rodríguez. En este caso no era María, que pese a ser la supuesta voz puntera, la reina del fado pues a mí, que guste un poco el fado ya que me guste tampoco que sea mi favorito no sé, la verdad, si tengo una música favorita, un estilo, un género bueno, no lo sé, cada vez me, en cada vez menos pero bueno, eh, que en cualquier caso, lo que llegue que eh, que, que Amalia Rodríguez a mí pues no me, me gusta ¿eh? entonces yo puse una versión de una cantante, de fado, una fadista que sí que me gusta mucho ¿eh? y que es Marisa Estoy con todas estas cosas yo nunca cuento, nunca cuento los, los cantares que pongo ni de quién son, ni de qué van, ni nada no digo nada porque esto no es un programa de música pero bueno, pues, como supuestamente ya los los autores y todo este siente van a por nosotros pues me voy de poner música por Tejido, que seguramente esto está por Tejido, está resistado Que si otro problema porque tampoco no sabemos lo que lo que la lista de los que son de ellos la lista de los que no tenemos mensajes aquí de gente de otras radios de contrabanda de barcelona de irola erala de del país vasco y por lo que pidieron ellos pidieron ellos los los La lista de los autores y tal, y no, pues no, no, no, no llegó. Bueno, en fin, niños la facilitaron. En fin, ya lo que tiene cuando eh, tratar con una mafia, que oye, pues, mm -hmm. a ver, la mafia no guarda las formas de los demás, ¿no? Bueno, pero bueno, que el caso que por eso le explico yo a esta, a esta mujer, le ¿no? explico yo que el cantar estillera de, de Marisa, que se titula Miedo, Mieo. voy contáros voy contáros yo una historia terrorífica a mí de vez en cuando préstame préstame pues inventar préstame inventar argumentos literarios a veces plasmo los en cuentos hoy bueno hoy un argumento miyo pero hoy ya realmente fascinante un argumento un relato de terror la de terror eh, bueno últimamente ya conocía otro pero este todavía más terrorífico ¿eh? Eh, yo conocía bueno pues, pues contamos el de hoy es que realmente terrorífico y e, imagináis cuál la no, una formas de tortura ¿eh? a lo mejor los que seáis aficionados a, ¿eh? a bueno pues pues a la literatura o la historia incluso y tal y, y pues supuesto un poco lo macabro ¿eh? lo macabro pues igual conoces formas de formas de tortura hay muchas hay muchas eh, en, en la tortura las formas de tortura cambiaron cambiaron con los años ¿eh? porque en los tiempos de la Edad Media tú es las torturas de por ejemplo eso pues las torturas en el Medievo o les tortures chinos y demás y hieren torturas encaminadas a causar un dolor dolor físico intenso intenso un dolor físico agudo potente yo qué sé pues pues el rollo este de de meterte o de meter solo a la gente torturado pues un pie en en una especie de horma y ir apretándola y de rompiéndolos rompiendo los huesos del pie poco a poco eh, o aquello, no sé cómo se llamaba la tabla aquella en la que ya a una persona los, los tobillos, tres los muñeques y empezaban a estirar ¿sí? lo lleven descoyuntando ¿eh? eh, bueno, pues multitud multitud de torturas de ese tipo según fue pasando el, el tiempo ¿eh? aguaño las torturas que siguen existiendo, siguen existiendo Pero más refinades ¿eh? A lo mejor se fueron refinando un poco más Siguen existiendo torturas Que busquen el, el dolor Por supuesto que sí Pero también hay muchas torturas que, que lo que buscan es la angustia La angustia El Yo qué sé, pues la, la de la bolsa ¿eh? La famosa tortura de la bolsa que, que ponen a torturar una bolsa de plástico en la cabeza ¿eh? Eh, Que dificulta la respiración La persona se siente sin aire Imagine, pues la angustia de no poder respirar De sentirse sin aire La tortura que llamen de la bañera Consiste básicamente en lo mismo ¿eh? en, en, en introducir la cabeza de una persona En una bañera llena de agua Para que no pueda respirar ¿eh? y, y, y apurar, apurar hasta el último instante De manera que esa persona La angustia de no poder respirar De ver que va a morrer asfixiado ¿eh? Y en ese momento lo sacan otra vez pero nada más para volver a meterlo, bueno, pues, es, es, pues siguen siendo torturas que a lo mejor ya no van tanto a, a la intensidad del dolor físico, ¿eh?, como a, a provocar esa angustia, esa terrible angustia. Pero yo creo que hay todavía una tortura más fina, un grupo de torturas más fines, que son las formas de tortura, ¿eh?, Que lo que buscan y provocar el miedo, el terror. Ya no a lo mejor el dolor, ya no a lo mejor la angustia, ¿eh? sino les, les tortures que, que lo que intenten, ¿eh? ya provocar el miedo, provocar el terror. Imaginemos una persona, ¿eh? imaginemos una persona que la meten en un, que la meten en un quirófano, ¿eh? abren la cabeza, abren el grano. tan estesiada en este momento no podemos considerar que eso sería una tortura porque esa persona tan estesiada pero bueno, cortenle un pedazo de cráneo y quítenlelo, quítenle una tapina de, de cráneo ¿Mm? y después cierrenla cierran ese cuadro cabelludo, esa carne pero no le pusieron la tapina del cráneo y despiértenla ¿Eh? y dicen y lo ...no tienes... ...no tienes cráneo... ...cualquier mínimo golpe... ...en esa parte... ¿eh? ...en la que nada más tienes piel... ...tapando el cerebro... ¿eh? ...piel y a lo mejor un poco de carne... ...cualquier golpe en ese sitio... ...pues matate... ¿eh? ...cualquier golpe en ese sitio... ...pues matate... ...¿y sabes por qué te pasa esto? ...¿sabes por qué te pasa? ¿eh? ...porque a lo mejor no le me pasa a todo el mundo... ...no le pasa a todo el mundo... ...pero puede pasarte a ti... ...y va a pasarte a ti... ...porque no tienes papeles... Porque ya es un inmigrante ilegal. Y entonces, es como ya es un inmigrante ilegal, vas a vivir con el miedo. Ya no es el miedo de que te echen, ya no es el miedo de que te expulsen de este país. El miedo de que a la mínima, ¿eh? al mínimo siguiente al mínimo golpe que tengan en ese punto de la cabeza, ¿eh? vas a morrer porque no tienes, tienes hueso tapando el tu cerebro. ¿Mm? Porque si fueres una persona de bien, ¿eh? cotizares la seguridad social y tuvieres seguro médico, ¿eh? entonces la superamos, te vas a poner ese pedacín de, de cráneo otra vez. Pero como no es así, no en el caso, ¿Mm? pues no lo hacemos. ¡Viniste aquí! viniste aquí y operamos te. sí, hombre, sí, claro que sí ¿por qué? porque entraste por urgencias y las urgencias están garantizadas para todos para la gente de aquí y para la gente de fuera para cualquiera, todo mundo tiene urgencias pero esto ya no es una urgencia ¿eh? el gran problema ya está arreglado ahora, pss, oye, el cachoto de hueso ponlo tú, buscate la vida págalo, paga para que te lo pongan ¿eh? qué guapo, ¿eh? joder Estas son las cosas que... Esto sí lleva a ver un miedo, ¿eh? Lleva a dar un terror. Y terrorismo. No hay terrorismo. No de terrorismo. El terrorismo, según dice la... La... El diccionario de la Real Academia Española, ¿eh? Yo no estoy... No invento nada. Si queréis... Yema, si queréis... Míralo. Míralo ahora mismo. Exactamente cuál es la definición. Mirad ahí. Porque puedo consultarse por internet, hombre. Vamos a ver. Terrorismo. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo aquí. A ver... Te... terrorismo, terrorismo. Si pongo terrorismo en el, en el de la Academia de la lengua Asturiana, pues seguramente también pondrá algo, pero bueno. Mira, tiene dos entradas, tiene dos entradas, tiene dos, dos acepciones. ¿eh? La primera dice dominación por el terror. Mm. Están dominándonos con el terror. Hombre pues eh, yo creo que en cierta manera actos como este que os estoy contando ahora, actos que bueno, que, que, que van exactamente en la misma dirección que el DC Rapaz, que pusieron una prótesis en la, en la rodilla, pero como no tenía ...como no tenía perres... ...como no tenía seguro... la otra vez... ¿eh? la otra vez... ...vale, sí, todo lo que quieras... ...y era ¿eh? una prótesis externa... ...y era una prótesis externa... ni es tan grave como si lo abren... ...pasa que hay linterna... ...a que no, a que no pasa nada... ...que no pasa nada... ...que hago una puta que los farío... ¿Eh? ...pasa que sí hombre... ...ese hombre ¿eh? está con la angustia... ...de no saber si va a poder volver a caminar... ...porque esa prótesis aunque fuera externa... Y era fundamental para que, pa que se recuperare, ¿eh? Ya no digamos el fecho de tener que vivir sin cráneo, ¿eh? ¿Os imagináis? A lo mejor dicen, bueno, hombre, que ponga un casco, ¿eh? Pues no un casco, la, la rapaza esta, ¿eh? La, la cuarta de mierda, la sudaca de los collones que viene aquí. ¿eh? No, a robarnos las mujeres igual no pueden decir eso, pueden decir otra cosa. Pueden decir a robarnos el trabajo, ¿eh? a decir eso? Sí, eso es imposible sí decirlo guapamente. Es un niño mío. Mm, yo conozco gente que, que reza para no ponerse mala. Bueno, yo creo que nadie quiere ponerse malo, pero bueno... Hubo un tiempo en, en el que tipo, si te ponías malo... Pues oye, dentro de lo malo, valga la redundancia... Que ya enfermar, por lo menos tenías la tenías asegurado una, una asistencia en condiciones... Ahora no, ahora tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo a quedar sin trabajo. Ya no llega lo mejor. Vamos a suponer que quedes sin trabajo, pero que bueno, tienes un buen colchón. ¿eh? Y bueno, tienes manera de, de seguir entre bastante tiempo, de aguantar el tema económico. Pero claro, si quedes sin trabajo, pares de cotizar, pares de cotizar a la Seguridad Social. Y bueno, pues ya, ya pasó a personas, supuestamente según la nuestra ley. ¿eh?, Bueno, pues eh, derecho a la seguridad social. Los españoles, por lo menos, ¿eh? nacidos y crecidos aquí, y con la con la nacionalidad de este sitio, tenemoslo siempre. Pero bueno, no está tan claro. Lo mejor hay que hay que solicitarlo y hay que avisar cuando quedes sin sin trabajo y estas cosas, porque bueno, y pasó a la gente no en dos partes, pero pasa a gente, en, gente gallego, gente valenciano, ¿no? que se puso malo, estaba en el paro. Ah, ya eran los de que no tenían derecho a la asistencia sanitaria. Eso no es terror, no es mío, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? corresponde perfectamente con la, con, el, con, el, con la primera acepción de diccionarios de la Real Academia Española, que da para, para la palabra terrorismo, ¿eh? Dominación por el terror, ¿eh? El terror a, a, a, a quedarte sin trabajo, el terror a enfermar, ¿eh? Ajo la mar, <ríe> que jodido, ¿no? <ríe> el vivir con miedo, vivir con miedo. ¿Qué, ¿Qué es la segunda acepción? Porque tiene dos acepciones en el diccionario. ¿eh? Terrorismo, dominación por el terror, y es la primera acepción. La segunda Y, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. bueno eh, actos de violencia ejecutados para impartir para difundir terror mm, pues se me ocurre por ejemplo lo de lo de llegar a sacar una persona de la su so casa ¿eh? Eh, con una gente armado ¿Mm? armados agentes de la autoridad pero van bueno, armados ¿eh? y que te tienen la puerta abajo o te la abra un, un cerrajero ¿eh? bueno no no un acto un acto de violencia dirante no pero nunca ha ejecutado para infundir terror se ejecutado para infundir para para para ejecutar una ley que está ahí y hay que echar a la gente hombre sí puede ser verdad no digo que no pero el terror infunde porque otros de los miedos que tiene mucha gente y el miedo perderla a su casa, ¿m? la gente tiene miedo a perderla a su casa, tiene miedo a quedarse en trabajo, tiene miedo a ponerse a ponerse enfermo, eh, aunque tengas cobertura de estas de la seguridad social, claro, eh, no es lo mismo que antes, que oye pues igual tenían que ingresar en el hospital, igual pues bueno pues había cinco enfermeros para atender una planta, voy a lo mejor, no hay cinco, hay dos. ¿eh? Entonces, bueno, pues igual, igual más igual de seguro a, a ingresar en un hospital. Yo tengo la desgracia de, de, de haber sufrido ahí poco el, el ver cómo Furola ahora un hospital. Lo veo, la verdad que era un sitio en el que joder, pues se podía estar tranquilo porque sabías que Que, que la atención estaba, estaba asegurada, ahora llenó, no, ahora no yo ahora cruzo los dedos para, para que ninguna persona que yo conozco, que a la que yo tengo precio, tenga que ir al hospital, a la que yo conozco, no, a la que yo tengo precio. Porque si yo uno quede que hago la madre, estoy ojalá se ponga malo y lo mande para el hospital. Ya, yo creo que no una de esos. Pero bueno, ¿eh? será una tortura, una tortura buena también, eh. Yo una tortura el, el que una persona pida por favor que le ayuden a Me la noche, por ejemplo, y me llené. ¿eh? Eh, ayudame a salir al baño, porque yo no puedo ponerme de pie porque estoy, estoy enfermo, eh, estoy enfermo. Y la ayuda, sí, como las maneras, como les maneras. Pero la ayudan a ir al baño, pero nadie no le ¿eh? no ayuda a volver a la cama. ¿eh? Tiene que dos horas después otra persona, otra persona enfermo, eh, ayudarla a volver a la cama. ¿eh? Y hay y miedo también el, el hecho de que eh, los trabajadores eh, te tan estresados que hagan las cosas mal. No digo que les faigan mal a propósito, pero les faigan mal a lo mayor, pues, motivos porque antes, pues, en un enfermero para, qué sé yo, pues, para 10 enfermos, y ahora está un enfermero, pues, a lo mayor, para 30, igual no ya lo mismo, no hacen las cosas bien. Entonces tienes miedo a. a, a Tienes miedo a tomar una medicación que no sea la tuya Tienes miedo a que te hagan una, una maniobra ¿eh? Que te, que te, que te averíe más de lo que estás tu vida ¿eh? Imaginais pues, que tenéis un brazo, una pierna averiada Y cuando van a meterte o a sacarte de la cama Pues te tiran de ese brazo, te tiran de esa pierna Te lo verían más de lo que está. Es terror, todo eso, es terror ¿eh? Imaginais pues, que estáis en casa Y, y que vienen a echarlos, avisaron antes, seguro, pero bueno, el avisar en antes, vamos a decir todo el día echamos de casa, bueno, yo creo que eso ya provoca terror, ya no es el terror del, del momento, ¿eh? y es un, y un terror diferido, un terror que, que sufres mientras unos días hasta que llega el, el momento, ¿eh? Eh, el terror por opinar. ¿eh? por opinar diferente por ser terrodoso hoy por ejemplo ayer levantámonos con la noticia de que habían detenido a unos terroristas, unos terroristas en en Barcelona, creo que que era, unos terroristas anarquistas. bueno, vale, no los conozco de nada, no sé quién son esa esa gente, no sé ¿Mm? si, si estarían a favor de la lucha violento, si estarían a favor de la eh, de la lucha pacífico, o sea, de lo mismo, de lo mismo. Ellos detuvieron, vamos a suponer que a tu a la que detuvieron, eh, eh, sueltan otra vez, sin cargos, no, no importa, ya, eh, el cometido ya está, el objetivo ya está el gamao, ya provocaron terror, ahora va a darte miedo hasta opinar, eh. Una de esas personas ya uno no sabe si es verdad, si son ya los rumores que se que, que se creen después de que suceden estas cosas, que estaba acusada de enaltecimiento del terrorismo por comentarios en el Facebook. ¡Cago la mar! Y aún no Entonces, ya uno tiene miedo seguramente a opinar en el Facebook. ¿eh? Yo qué sé, pues cuando detuvieron al... y creo que está todavía con cargos no sé si lo si llevaron todavía rapero este y aragonés me parece ¿eh? que que un comunista de la virgen y tal no tengo yo ninguna simpatía pero por esa gente pero sin embargo yo creo que puedes decir lo que lo que parezca porque la palabra ¿eh? no tengo yo muy claro que la que la palabra sea tan violenta como ellos dicen pero detuvieron sacaronlo de la ciudad llevaron ni cosas de casa que nunca y devolvieron y bueno, pues tal es perda de y yo... seguramente tenga miedo porque porque si suicio ya os digo no sé ni si salió ni si no salió pero como el otros tantos pues a lo mejor tienen miedo tienen miedo mientras los años que tardan en salir del juicio porque porque tienen miedo de lo que pueda pasar ¿eh? y tienen miedo de moverse tienen miedo de decir nada se siente a lo mejor tiene miedo de, de opinar eh, y Se contaron con ellos un acto de violencia infundieron ellos terror ¿eh? la segunda acepción del del diccionario de la Real Academia Española ya vos digo no lleve ninguna cosa que, ¿eh? que me invente yo pero bueno pues ellos siguen y siguen difundiendo el, el terror eh, las noticias de del telediario que ya lo que que ya lo que todos los días más que difundir terror ¿eh? verdadero terror porque tú estás viendo las noticias y te están avisándote eh, ten cuidado eh, pórtate bien porque como te portes mal eh, vamos a detenerte Eh, vamos a ver tenete y vas a pasar sputes eh, ten cuidado traga traga de todo o sea eh, la polla más gorda que te imagines esa tienes que tragarla también si te la, si te la ponen delante pon el culo si te piden date por el culo porque hay que conservar el trabajo Hay que conseguir el trabajo, porque como haces sin trabajo, pues quedes también, a lo mejor, en sin asistencia, en sin derecho a la asistencia médica. ¿eh? O sea, es que traga, falla el favor, que tal las cosas muy mal, está todo muy mal, hay mucha crisis, hay que tragar con todo, hay que tragar con todo. Tienes que tener miedo a quedar sin trabajo, tienes que tener miedo a perder la tu casa. <ríe> Caro, miedo Eso ya es lo que nos dice el terciario. Diario. Da igual canal de dereches que de izquierdes. ¿Qué más da? Todos meten miedo. Unos meten miedo para ¿eh? pa, pa un día, y otros meten miedo para el otro, pero sencillamente porque cada uno quiera arrimar el asco a, a la Sosa Audina, eh, Y de esa manera, de esa manera, metiendo miedo, consiguiendo que todo el mundo viva en terror, ¿m? consiguiendo que todo el mundo viva inmerso en el miedo, de esa manera, uno domínanos. dominándonos por el terror primera acepción y dos una y otra vez cometen actos de violencia con la finalidad con el objetivo de infundir terror segunda acepción terrible verdad sí yo creo que sí que ya que ya es realmente terrible pero bueno en fin pues que lo que hay y lo peor de todo es que pues que no tenemos ningún problema con ella no sé no sé Yo espero que sí lo tengamos. Los chicos del maíz Abeyas Corpus, grupo de riesgo, estilo Saluya. 2012, 2012. Mm. Terrorismo. terrorismo es la banca, las multinacionales Terrorismo es la tortura de animales El bipartidismo, los paraísos fiscales El neoliberalismo, limitar la vida de otros Si no soy uno mismo Terrorismo es capitalismo, armario Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle Corporativismo que escupe la historia Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria Hidoria a los caídos y muerte a los traidores Terrorismo, genocida, es el trío de las azores Actrices, actores, en esta danza macabra Terroristas que me imputa por usar la palabra terrorismo es camps y fabra Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava Terrorismo es violencia Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia Terrorismo es Álvaro Uribe Es Barack Obama indultando a posada carriles Es que pueblos libres sean oprimidos Terrorismo es la ley de partidos No me cogeréis vivo, antes que rendirme. me tiro al abismo Moriré defendiendo lo que escribo, el mayor terrorismo es el capitalismo Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas, que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Caleborroca, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, no. Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la paz conferencia episcopal, la ley sin de la Sky, la Casa Real, los recortes, de cospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. El terrorismo es hacía Coca-Cola, McDonald's, Los no Olliotos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres, no puedes escapar de las redes. Paneles, estado policial, controla todos los niveles, Le da las contra sin papeles, lo dijo Neruda. terrorismo es el embargo contra Cuba. terror es gracias a él El terror es gracias a él El terror es gracias a él Sigues en Radio Cucaracha Radio Cucaracha La radio libro do Vieux Una emisora que también está siendo sometida al régimen del terror ¿eh? mm. Tenemos miedo de, de que nos julguen y miedo de que nos condenen Miedo de que tengamos que pagar a una gente a la que no tenemos esperes para poder pagarlos ¿eh? mm. Espera, ¿tenemos miedo? O lo que tenemos es coraje y lo que pasa y que todas estas cosas en vez de asustarnos cabrenos No lo sé, habrá de todo. En sí. fin. Vamos, yo creo que, bueno, eh, por supuesto, este, este cantar yo creo que te explicó lo mejor que cualquier cosa que yo pudiera decir, ¿no? Un cantar, vamos bueno, a seguir aquí portándonos como si esto fuera un programa Ay Dios, entremos rutio, perdón. Vamos a portarnos como si esto fuera un programa musical y vamos a deciros que estoy un, un, un cantar que faen a la limón eh, unos raperos valencianos que se llaman los chicos del maíz, que también los llaman habitualmente terroristas. Yo tengo que reconocer que yo sentí este cantar porque básicamente sentirlo porque fanlo con una gente que se llama en Abeas Corpus. y que bueno me oye pues a veas que me gusten bastante y tienen unas letras muy inteligentes y sentí este cantar y bueno pues como veréis pues la letra ye también bastante inteligente eh, sencillamente pues eh, se dedica a poner en, en duda a hacer ver que que hay una hipocresía a ese a ese uso del de del lenguaje que fan los que faen los medios que fan los los poderosos ese eh, llamar terrorismo a prácticamente todo porque ahora ya veis que terrorismo yo creo que si en antes ya terrorismo ya era prácticamente todo cualquier cosa que eh, que pusiera en en duda al sistema imperante ya era terrorismo ya era una opinión terrorista desde el 15, desde el quince me iba a decir madre de dios desde el 11S y que joder, todos números y, y letras tres días, eh, uno acaba amestándolos, porque hay un ciento de ellos bueno, pues que desde el 11S eh, yo creo que ya oye, yo, lo del terrorismo uh, el terrorismo ya va al pató y bueno, pues ya ves, resulta que una institución que, que ya tampoco es sospechosa, yo creo igual también y es terrorista, no sé porque como terrorista y prácticamente todo igual esto también ya terrorista, pero bueno la Real Academia de la Lengua Española yo creo que terrorista no eh, y ya define, define el terrorismo de esa manera y de la manera que lo define pues yo no sé si, si todo, lo que, todo lo que ellos llaman terrorismo podría entrar en la definición pero todo esto que decían el, el, los chicos del país y los había corpus en la canción esta cago en la mar, ¿dominación por el terror? pues yo creo que sí, porque bueno, el terror el terror puede ser sinónimo de miedo, ¿no ye bueno, pues si, sí, terror es sinónimo de miedo ¿eh? a lo mejor decir que la gente tiene terror a quedar sin trabajo pues igual será muy fuerte, pero decir que tiene miedo a quedarse sin trabajo ¿eh? que tienen miedo a expresar la su opinión porque pueden detenerlos eh, que tienen miedo a, eh, a ponerse malos porque la sanidad cada vez lleva más para ricos mm, bueno pues yo creo que creo que bueno, podría perfectamente perfectamente ajustarse a, a esta primera acepción que viene en el diccionario eh, la segunda la de sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror hombre pues el, el fecho de que ...eso pues que preventivamente... ...o no sabemos si preventivamente si no... ...pues que se de, detenga y se encarcele a gente... ...que luego lo mayor ya os digo... ...o sea la suelta, no pasa nada... ...pero pero el, el, el fecho, el mero acto del... ...de, de la detención, del encarcelamiento... De, ...de la espera de juicio, de la celebración de un juicio ...pues todo eso yo creo que ya está ya infundiendo el... ...infundiendo el, el miedo, el terror... no sé a vosotros si vos si vos parezca pero yo creo que más claro más claro el agua en fin curioso no corresponde perfectamente a la sesión que dice el el sol diccionario en fin no sé que curioso y extremadamente curioso Bueno, como como colofón, porque hoy el programa va a ser cortito. lo siento lo siento por los que estabais esperando, ¿no? una barrera de estos de, de dos horas que, que meto tres veces, hoy va a ser curtido, más estoy cansado, ya sé que es siempre la misma excusa, pero mira, oye, y es lo que hay, joder, uno, uno falla otras cosas en la vida que, que programas de radio, ¿vale? me la neodónico miserable igual no falla otra cosa que programas de radio en su vida. Pero el otro cuerpo, o sea, lo del cuerpo, la otra personalidad que ocupa este mismo cuerpo físico, hay también otras cosas, y de algunas de ellas, pues, trabajo trabajo manual. Trabajo manual que, que implica un gasto de energía, ¿eh? una implica un, un cansancio, un agotamiento de recursos, ¿eh? y como ya no soy ningún rapaz, pues implica una serie de dolores ¿eh? musculares, articulares, óseos, ¿Eh? Bueno, pues que requieren de un descanso para un descanso para de pa recuperarse, ¿eh? para recuperarse. Si recupera, a lo mejor que den ahí para siempre. Que ya os digo esto cuando ya es muy mozu recupereslo bien, pero cuando ya empieces a ser un poco mayor, bueno, pues ya no lo recuperes igual también. Vuelvo a deciros que esto de ser mozo o ser viejo, pues es muy relativo, es muy relativo. Mira, y tú viéndolo muy bien ahora. ¿eh? Hombre, yo que sé pues eh, ya os dije que algunas veces sí me dedico a mm, a dar clases a, a hacer actividades con gente de todo tipo siente ¿eh? adulto siente mozo y siente bello también claro cuando te cojo un guajín de 15 años pues podéis imaginaros que me siento bastante viello, ¿eh? cuando veo esa, bueno pues Esa mocedad, esas ganes esa es otra cosa otra cosa que ya lo mayor ya no ya no comparto tanto desgraciadamente ya no comparto tanto pero eh, ahora pues tengo relación más bien con gente viejo con gente viejo además gente bastante fastidiada en el tema de bueno pues de la conservación de, de funciones la conservación de funciones Y, y el otro día, pues una persona de este es una persona viejo y bueno, pues estuvo contándome algunas cosas, algunas cosas que bueno, pues que no sé si pegan con esto de, de atrás del terror, pero bueno, el hecho de que vivimos en un mundo asqueroso, bien sea, ya porque tenemos miedo de todo, bien sea, ya por sabe Dios que el hecho de que decíame, estoy una persona de 70 y muchos años. ¿eh? que me decía, me contaba, eh, bueno, que toda la vida viviera en, en casines, eh, en polinos, en aldees, eh, en los que bueno, la gente en general pues se conocían unos a otros, Eh, pues igual había alguno con el que no te llevas muy bien en los pueblos ya sabéis que los pueblos son muy joputas <ríe> Y pues pasarte de todo un pueblo y siempre va a haber alguno con el que tengas Con el que te has encabronado Pero bueno, decía que Xener por lo menos reciente se conocía Que cuando necesitabas una, una ayuda pues siempre había una persona ahí Para echarte un habitus te hacía falta Y dentro de un tiempo, dentro de poco, ¿eh? porque bueno, dentro de ahí unos meses nada más, eh, dieron y una, tuvo la gran fortuna ¿eh? de que dieron a él y a la mujer una vivienda social, una vivienda social, el ayuntamiento dio ellos una vivienda, porque no tuvieron que pagar renta ni estas cosas y tal. Y claro, dio ellos una vivienda en un sitio, en un grande, un pueblo que no es grande, pero que ellos la dieron en un edificio de pisos, dieron ni un piso. y, y cómo cómo aquello y era terrible decía, pero la gente no se saluda por la escalera no se conocen unos a otros no importa lo que el que vive en río o debajo de ti no importa lo más mínimo lo que te está pasando ¿eh? si, si, si necesitas una, una ayuda no puedes contar con nadie nadie te va a ayudar nadie te va a ayudar y, y, y este hombre eso pues tomábamos muy mal el, el hombre estaba muy muy triste, muy triste. Muchas había otras cosas que lo entristecían, el el ver el deterioro de, de la edad. Bueno, pues hay quien lo podrá ver a lo mejor como bueno pues como al fecho de, de oye, llegaste aquí ...y bueno pues las cosas se van a variando... vamos a intentar mantener lo mejor que se pueda. Otros dirán, bueno de qué vas, tío. joder, el viejo, y viejo, y estamos jodidos y no tiene nada bueno llegar a viejo, porque coño, pues sí, es bueno que llegaste hasta aquí ¿no? y que todavía puedes hacer muchas cosas y intentaba facer, ver como estaba rodeado de gente que estaba mucho peor que él pero, pero que sin embargo intentaba hacer muchas cosas y estaba orgulloso, lo poco conseguía no podía llegar donde llegaba a él, pero bueno, no funcionaba muy bien ¿eh? no funcionaba muy bien Él decía que lo deprepía ver a esa gente que estaba todavía pero que él, porque pensaba que sí no a poner él en poco tiempo. ¿Mm? Y sabéis que fue lo único, eh? Cuando yo, bueno, intentaba buscar algún tema, de alguna manera, de animarlo un poquillín, ¿sabéis cuál fue lo único que, que encontré? Eh? Uno que, por fortuna, estoy... es bastante orgulloso de de ahora conocer un un poqueñín más y dedicarme un poco más a ello pues aunque solo se para poder falar con un gente mayor para poder falar con con esto y para poder falar con mucha xente eh que no tiene nada de mayor pero que también interesa que fue que sencillamente yo para cambiar el tema porque bueno já llegó un momento en que esa angustia ese mi eh ya estaba llegando extremos Insoportables Miré para pa un, pa unos plantines que estaban naciendo Y dije yo, oye, estos que son los semilleros que, eh, que puse usted y tal Y miró para ellos, ah, sí, sí, esos los yo como, oye, este tal, que este está un poco eh, doblado y tal Sí, y porque, claro, están aquí en este sitio, tenían que trasplantarse y tal Pero, claro... Al no trasplantarse en fecha, pues entonces la planta tira para pa el sol y doblase y no sé qué. Digo, ah, mira qué interesante y tal. Y, y empezamos a hablar de muchas cosas y te me te explicóme que, les, que le... Porque bueno, pusimos a hablar de... Bueno, claro, llegué en un tal año para pa hacer el trasplante porque mira qué tiempo tan... malo viene y estas plantillas que son tan pequeñuques igual yo soy en un frío y acaba con ellas y tal y decían, ya bueno y yo contaba y digo wow, yo este año los patates tuve que echarles un mes tarde a ah, joder pues mira no sé qué los patates ponense en febrero y nah, pues yo no pude hasta marzo bueno bueno un montón de un montón de cosas y tal y no, pero en febrero no, no, yo no pude hasta marzo no, pero en marzo yo no pude estar abril <risa> que no voy hacer estas cosas y decíanme, pues sabes una cosa esto va a interesar a, a, a alguna gente que, que siente este programa decíame eh, decíanme el paisano, ya pues digo un paisano de, de muchos años decíanme, pues sabes una cosa eh, yo el año que me llores patates tuve ¿eh? fue un año que les eché en mayo Y yo, hostia, y tal, tan tarde Dice, sí, sí, ¿sabes lo que difícil Sencillamente echeles, tapeles con cucho ¿eh? Y luego, bueno, encima el cucho, enredo el cucho Eche un poco de, de morgazo para que, pa que no se cara, para que, no pa que no le diera tanto el sol Y de cheles ahí Y no sé cuántos meses, tiene unos patates cojonudes Y no sé qué tal, de fecho Y está bien, aquí viene la parte en la que, bueno, pues el hombre... Eh, no entendía muy bien la economía A lo mejor No es fácil de entender hacía o sea, vendiles a uno A 100 pesetes el, el saco Y no sé qué y tal Y sin, sin esperar ni siquiera Que yo marchara entre de mí Venía a la gente a comprarles Y vendía yo mismo saco Que me acababa de comprar a mí por cien Vendía yo a 140 Pa' esto normal Joputa cabrón Claro, yo decía, bueno, oye, cada uno tiene que ganar perres y no sé qué. coño pero que esperar que ellos marcharan, ye. Yeah. Bueno, pues igual, igual sí, sí ¿no? <risa> Oh, el chat, ¿eh? esto yo lo cojonudo de tener un, una radio interactiva, que quien que ya era la cantante que, que cantaba esta canción tan preciosa, el, el, el nombre de la, del cantar tengo, lo voy a, eh, espera, dónde está, Casi, joder, y son los flores sobre mí, ¿donde? coño, espera. ah no pues mira lo siento lo siento mucho maniego, no, pongo, no pongo quien, quien lo canta lo mejor porque decía yo tengo tengo el cd pero la carátula no la traje eh, traje en un, en un porta cds eh, eh, ahora no soy a meterlo en el sitio entra cabrón eso eh, que, que por lo menos el disco no trae no trae el intérprete trae nada más el, el compositor el compositor y federico mon Frederic, Frederic Monpoux, que no sé más nada de él porque igual pensáis que yo entiendo de este tipo de música no tengo ni puñetera de, ni de este tipo de música ni de otros tipos de música <ríe> a ver, yo vengo aquí, pongo la yeta. Yo, solo, yo como el vino, yo nada más sé si me gusta o no me gusta yo no sé de, de vinos buenos ni de vinos malos Yo <ríe> dime el cantar y el disco, dice el pistolero ay Dios, bueno, a ver el cantar se titula... Solo las flores sobre ti. O sobre mí. Espera, joder, ahora tengo que mirar, lo cago en la ley. Solo las flores sobre ti. Eso. Y he mm, compuesto por Frederic Monpoux ¿eh? Y el disco llámase eh, Y un doble CD. Grabado, me parece que he por la Orquesta de Radio Televisión Española, me parece. De eh, no estoy seguro. No. que pone aquí? O me cago en la ley, chaval. Y esto no lo sabía yo. CDs, exclusivos para la oferta pública de venta de acciones noventa a 1997. ¡Joder, colega! <ríe> bueno, de todas maneras. Llámase, eh, eh, titúlase Embrujo Clásico. ¿eh? Embrujo Clásico. Subtitulado Grandes Compositores Españoles. pone ahí un, un, una P dentro de un círculo, que es un uñeco copyright Pero pone 1997 bajo licencia de los propietarios y luego una L metida dentro de un círculo, me parece que pone eh, 1997 alfa delta ¿eh? y vienen aquí un, un par de sellos, uno que pone SGAE ¿eh? y otro que pone Biem Coño, estos no, son, no los conozco yo, los de los de BM. <risa> a ver si van a ser otros también y vienen después de los de Ajed y, y AIE y Israel, un vinieron todavía pero bueno, ya a lo mejor ya, ya vendrán y tal, y vienen también a, a por nosotros estos de, de BM ¿Eh? cago la madre, chaval, estoy increíble nada, Manego no te preocupes joder, que ya miro yo en casa a ver que Jergo lo canta, supongo que la cara te lo pondrá, y para la semana que viene, el hombre, todo sin problema, joder Ese. Y bueno, compañeros, lo he dicho, esta semana terminal, programa, voy a terminar ya, programa breve, ¿eh? muy breve, muy musical, muy musical, nunca nunca puse yo, ¿cuántas llevo ya? Tres, por lo menos tres canciones, ¿eh? sí, tres canciones ya llevo, eh, en una hora y doce minutos, ya veis, ya veis lo que lleve, la viejera, esto es la villera claro, digo lo... a este paisano con el que falei, cuando vuelvo a ver y diráme el chavalín, pero bueno tú qué sabrás de la que sabrás tú de la de la villera eh? qué sabrás tú de la villera eh? en fin ¿eh? pero si lo digo a los otros chavalinos de de y 15 años eh, con los que hacía unas actividades el El, el año pasado pues diría me dice, oh, hostia, pues vaya, vaya yo que yo estuve chaval, vaya, tú, ya sea un carcambal joder, ya no hay ya no hay nada que sacar de ti bueno, pues ¿eh? relativo, relativo, taoísmo para que exista la la fealdad, la belleza tiene que estar fealdad, para que está la mocedad tiene que existir viejura y para que está la viejura mocedad ye, ye, y así no, mira, dice el, el pistolero en el chat, el pistolero un que ya topó el, el disco que se llama pilar lorengar la tipa bueno anda pues y y gracias coño, coño gracias no Dales a la, a la a la pila esta joder que fue la que te alegró la noche que te prestó pues, la, la pilina y una rapaza que canta muy bien no tengo que otras cosas canta pero bueno ahora que ya me lo me lo dicho este pues podremos buscar ¿eh? buscar a ver si hay más cosas de ella por ahí por, por internet ¿Eh? por ahí por internet, por ahí por el, por el YouTube eh, dime que me da las gracias por ponerlo y canta parecido a, a María Calas todo confésate que yo la Calas debía escucharla pero ahora mismo no me pescancio yo de la voz que tenga Bueno amigos, pues nada, que, que voy o ser que voy a acabar como todos los hermanos aquí repartiendo saludos, repartiendo saludos a todo mundo, repartiendo saludos a toda la gente que sintió anedonia el día 20.. no, el día 20 nada, el día 16 de mayo, el día 17 de mayo a toda la gente que sintió anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada, ¿eh? a esa gente pues le tengo que mandar un saludo tremendo, hombre, un saludo tremendo. Aprovechad y aprovechad que estáis sintiendo, quién sabe, el canto del cisne de Radio Cuca. ¿Eh? No lo sabemos, sabremoslo dentro de un tiempo. Eh, si sabéis que estáis sintiendo una radio en guerra, todos los que estáis eh, sintiendo a través del 107.3 de la frecuencia modulada, estáis sintiendo una radio en guerra, que ya la misma radio en guerra que estáis sintiendo todas las personas que estáis sintiendo Radio Cuca a través de la nueva emisión. internet, www.radiocuca.org, ¿eh? eh Entonces, ¿estáis sintiendo una radio en guerra? Tanto los del internet como los del 107 Modo 3. Si, mirad, mirad lo que os digo. Si sentís este programa en diferido, si estáis sintiéndolo cualquier día, que no sea el 16 de mayo, también estáis sintiendo una radio en guerra. ¿Mm? Incluso si lo descargáis, ¿eh? del de, de archivo.org ¿eh? de ese repositorio donde metemos ahí un montón de programas de la cuca ¿eh? si lo descargáis y si lo sentís ¿eh? también estaréis sintiendo un programa fecho en una radio en guerra ¿eh? Sí, amigos en guerra eh, un saludo muy muy muy especial a las personas que tuvieron metiesen en el chat de este programa esta noche como como los últimos, como los últimos hermanos tuvieron aquí eh, el amigo Fuku el amigo pistolero Maniego y Paios Dos especialmente y también para todos los demás que sienten este programa un deseo muy especial que ye, que subes que viene podáis sentirme otra vez, que subes que viene podáis estar en el chat otra vez y sobre todo eh Que no busco ya. ¿Vale? entendió? Hasta la semana que viene, colegas. Y va cambiando según convenga tener biografías En la enciclopedia Limpiado con total Para que no vuelan los hechos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 Eres un canijo pero sabes ya que a la vida dasco a Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Si todos a una pisándote la yepa Arrambla, trinca, mal Que siga el paso doble y la cuerga flamenca grita con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero une a la disidencia, piensa